dilluns 21 de febrer de 2013 Ara ja sí, mos estem relaxant amb aquesta sintonia de Paraula de Tortuga per Ràdio Tortuga Els dies se fan més llargs Es tens pas inexorablement Aquest humil estudi de ràdio roman tan a prop de la mà que s'aire que entra per als finestrals mos deixa aquest costat salat No és estrany que un espai tan com mos fossem preguntes transcendentals. D'on venim? Cap on anam? Per què fem ràdio? Som únics a univers, Però avui estem més tranquils. Un senyor que surt mort per la tele mos dona una mica de coratge quan t'assegura que hi ha vida després de la crisi. Aquestes paraules sonaven ahir a una gran comèdia que cada any omple moltes pàgines i moltes hores d'informació. El debate sobre l’estat de la nació. És un debat amb molta de gent que duu corbata, no els com el nostre. El nostre presume és de tenir uns col·laboradors molt ben plantats i uns tècnics d'això realment artistes. La corbata és molt incòmoda per debatre. No permet que s'aire arribi bé als pulmons i això fa que el servei estigui una mica espès. Per aquest motiu els comedians quan ha dut tot molt ben escrit i ben repassat. Per aquesta comèdia, aquesta comèdia del debate sobre l'estat de la nació, és un espectacle recomanat per tota persona que tingui problemes per anar de ventre. Per als que els Budets se relaxen i reaccionen automàticament. Pentura en Rajoy no està molt encertat en les seves polítiques, però quan diu coses raonables o han d'acceptar. Hi ha vida després del es debat. Està sient un any molt intens. És millor estar relaxats per poder assumir el que falta. Un senyor que promou activitats lúdiques deu haver pensat que és un bon moment per construir un supercasino a Madrid. Seient no acaba d'estar conforme, però segurament el rei sí que deu estar content. Tantes visites als quiròfons poden fer pensar en una addicció en el Ciclopropano. El Ciclopropano és com una substància que empleen per Anastasia Sayent. Tal vegada un casino glamurós en condicions serveixi per desviar aquests consums tan incòmodes per als subits. Amb aquestes circumstàncies reals no és estrany que reconeguts republicans catalans, com un senyor que se diu Pere Navarro, demani el rei que se retiri. I el que és més estrany és que demani la subsecció del príncep Felip. Avui en dia tot és molt confós. No hi ha manera d'entendre ni el republicanisme, ni la democràcia, ni tampoc aquest socialisme modern. Així que fem una tertúlia especial, una tertúlia sobre estat mental de la nostra societat. Aquesta seria una cita, és una cita imprescindible cada setmana i esperam que puguem dir coses ben interessants. Tot això no seria possible sense na Cristina Fernández, que està en els comandaments tècnics, i en Carles Pons, que ens fa de reporter investigador i per suposat amb Pere Feliu, que vos xerra des dels micròfons de Ràdio Tortuga. Benvinguts en aquesta edició número 14 de Paraula de Tortuga. I en aquesta edició tenim una taula plena de gent, amb una, amb una Àngela, que eh, darrerament té molta activitat. Com estàs, Àngela? Molt bé, gràcies. Tenim en en Justin, que ha vingut aquí una mica com per, eh, bé, ella ja, ell ja ha estat en altres, altres altres debats i en aquesta ocasió eh, ha vingut com per veure un pot que anava tot el tema tècnic i nosaltres pues, l'hem assegut a la taula i, i l'hem convidat a participar. Com estàs? Sí, molt bé. I també tenim en, en Javier Navarro, una altra vegada per aquí. Pues encantado y hoy con ganas de debatir y discutir lo que haga falta Muy bien, hoy tenemos mucha gente pero ya sabes que nosotros para discutir somos bastante flojitos Pero uh, como sé que te gusta la filosofía, alguna cuestión filosófica vamos a encontrar Y bueno, y más allá de, de esta mesa, uh, tenemos a María Oliver Hola María, ¿nos escuchas? Hola, sí, ¿qué tal? Bien, os oigo Pues te escuchamos perfectamente y la tecnología es que es una pasada Bueno, eh, he cambiado de idioma, lo habéis notado Sí, Son cosas que yo hago... parlo catalán, eh? no hay problema Sí, lo que pasa es que con que tenemos un otro convidado que es eh, Alex Plans que está en Bilbao Hola Alex, ¿nos ¿Sí? escuchas? Uy, parece que Alex pinchó la conexión Sí, Hola, buenas tardes desde Bilbao ah, Mira, salió con fuerza ¿Cómo estás? Pues que Ya que estás allí en Bilbao Y hemos pensado que si hacíamos el Tretulia en catalán Tú lo ibas a hacer en euskera Y yo estén en francés Esto a mí no me importa Porque aquí cada uno se expresa en el idioma que quiere Pero bueno, yo Para tener un, un acuerdo Al menos entre nosotros Pues mm, continuaré más o menos en, en español si estáis de acuerdo, claro sí, estupendo lo importante es entenderse sí, sí. me ha encantado ese, ese ruido de fondo ha sido fantástico, ¿puedes volver a repetirlo Alex? ¿Alex? sí, eh, ¿me, oís, ¿me oís bien? <risa> decía wow. que lo importante es entenderse <risa> vale, mira vamos a hacer una cosa, cada vez que entres me avisas y, y te pongo bueno, al mínimo el micro es que Carles, yo es que ya no sé cómo tenemos que hacer esto Porque, claro, estamos allí en medio del intentando que la cosa parezca seria y, y no puede ser, no puede ser. Vale, yo solo digo que el... de fondo creo que le da un punto especial a esta tertulia. Bueno, mira, eh, hagamos una cosa. Eh, Carles Pons es nuestro colaborador, reportero, dicharchero, como hemos dicho, y además investigador. Que menos mal que me presentas porque hasta ahora no habías dicho ni mu. Sí, había dicho, había dicho mu. Había dicho concretamente que lo tengo escrito aquí, Había dicho que eh, esto no sería posible sin la colaboración de Cristina Bernané y en Carles Pons, que fue de reporte investigador. Bueno, de todas formas, te tengo que decir bueno. que, en honor a la de verdad y teniendo en cuenta que dices que somos un poco flojitos discutiendo, tengo que decir que estoy en total desacuerdo. Bien, entonces, eh, para no alargar el tema que ya se está estresando, vamos ya con la sección springle Música Pues porque tú lo digas, me parece francamente mal. Eh, bueno, vamos a empezar con algunas noticias que hemos recogido a lo largo de la semana. Hay una que... ¿Vosotros estáis familiarizados con, el, con la idea esta de vender humo? ¿Alguna vez uh, habéis pensado esto de... Habéis pensado... Oh, oh, ¡Qué bien! Hoy es el día de los Unidos FX, es maravilloso. ¿Se os ha ocurrido esta, esta idea de decir... Mira, hay algo que seguro que podría estar haciendo es una chorrada impresionante que me iba a forrar de millones que a nadie se le ha ocurrido y que no cuesta nada de nada hacerlo seguro que hay algún panoli que se está forrando con eso y yo aquí haciendo pues el, el tontaina ¿Habéis tenido alguna vez una revelación de esas? Me tienes en ascuas Ya, me lo imagino Es que incluso a veces dices, ha habido momentos en los que en los que decías esto, con esto me voy a forrar y luego mirabas por internet y había un Cuatro colgados que ya se habían hecho de oro 20 años antes, ¿sabes? Las típicas tonterías. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Bueno, venga. Esto lo digo eh, porque he descubierto una noticia que me llama mucha la atención eh, de una cadena de hoteles, y digo hoteles con comillas, eh, sueca, que eh, tiene un eslogan que, que es el siguiente, un eslogan comercial que es duerma como un vagabundo. Lo voy a repetir. Duerma como un vagabundo. Ángela, o sea, well, eso sería muy útil por su so vuestra campaña. Sí, esto no sé qué tiene que decir la representante de afectados por la hipoteca. Bueno, que esto solo lo puede decir Suecia, ¿no? Me has dicho. Sí. En eh, donde prácticamente no hay vagabundos. Con lo cual yo a mí me da la sensación que que no tiene ni idea de cómo de cómo duerme realmente un vagabundo. Si no, lo diría Ahora, un vagabundo en, en Suecia por la noche se tiene que cagar por las bragas, ¿no? Tiene que ser tremendo aquello. Bueno, pues esto esta cadena de, de hoteles eh, ha tenido la idea de venderle a la peña pues una experiencia. Eh, tú pagas 10 euros y ellos te llevan a un sitio infecto y repugnante, tipo fábrica abandonada, debajo un puente, un, un debajo de la grada de un estadio abandonado, cosas así... Y tú pues ya puedes decir satisfecho al día siguiente que tuviste una noche de, de vagabundo... ...y contárselo pues a tus amistades de la, de la Jet Set, ¿está bien, no? ¿Por 10 todo euritos? Todos son experiencias. Uh -huh. Es que el sector hotelero ya no sabe muy bien qué inventar. No, ya no sí. sabe, no sabe, ¿verdad? Pero es gracioso que inventen cosas que ya están más que inventadas. Vamos, me, me conozco unos cuantos vagabundos que como se entere van a empezar a hacer negocio. Bueno, venga, vamos a otra. Eh, los chinos siempre nos traen a esta sección un montón de noticias divertidísimas. Y vamos con esta que es que la policía china la policía china coloca muñecas inflables para adultos, que es como sutilmente... No, a ver si alguien imagina lo que quiere decir esto. Muñecas inflables para adultos para controlar el tránsito. ¿Cómo? Perdón, ¿El tránsito o el flujo? Perdón, ¿eh? Pero es que no... Debe haber un problema de traducción en esa bueno, noticia. Yo sé que es difícil de visualizar esto, ¿eh? Bueno, visualizar a lo mejor es fácil, ¿no? Tampoco, no te creas que le ponen la carrilla nada, pero es que de de dónde viene todo esto es todavía más gracioso. O sea, yo cuando leí esta esta información al principio me quedé un poco como vosotros y luego cuando leí el porqué ya es cuando dejé de entender todo y me dieron ganas de gritar en las calles. Que era que la idea viene de una anciana del lugar que estaba cansada de ver que en la carretera enfrente de su casa se estrellaban los coches y un día decidió atar y esto son palabras textuales, ató una vieja muñeca ...a un poste de la luz... ...que tú dices que hacía una anciana de un pueblo en China... ...con una muñeca inflable... ...y cómo se le ocurrió la buena señora... ...que esto iba a servir para que dejaran de estrellarse los coches... El, ...el espantacoches, el famoso espantacoches... ...bueno, la, pero es que la policía ha adoptado la, la idea... ...sabes, y lo está aplicando... ...y además les funciona, que es lo que... ...tú, no imagínate, ¿tú imagínate todas las curvas estas negras de carretera... ...que se le llama aquí en, en España... ...donde muere tanta gente y encima recochineo, o sea, te estrellas contra el Badén... ...y encima te, te llevas por delante una muñeca inflable con la cara de chicholina, ¿sabes? Tiene que ser terrible, ¿no? Morir... ...o sea, que encuentren en tu cadáver abrazado entre yerrajos a ese, a ese esperpento, ¿no? Tiene que ser terrorífico. Bueno, pues nada, que la policía considera que así pues los, los, los conductores pues disminuirán el, la velocidad de su, su vinícola a motor... Bueno, la siguiente noticia, ya os lo digo, que eh, tenemos cerca el San Valentín. Eh, esto es un atentado contra el amor y en este sentido creo que deberíamos ponernos serios porque en este mundo falta mucho amor y en Estados Unidos ha ocurrido un hecho que, que va en contra del amor que todos necesitamos. Y paso a explicarlo. Bueno, primero, Pere, ¿alguna vez has sentido que el mundo se confabulaba en contra de, de tu amor? No, no, que va. Nunca, no. Nunca, no, no. no, no. No, a Nos mí para mí el amor es algo que no se puede describir, no se puede tocar, no se puede no se puede. ¿no? Entonces no puedo decirte qué ha pasado. Nunca habéis os habéis sentido, habéis sentido que vuestro amor ha sido aplastado por un mundo cruel y destilchado. No, no, no, no, para nada. Bueno, pues sí, alguien Justin, ¿tu amor está bien? Yo pienso que no, porque es algo que todo el mundo ama. El amor es bien, es divertido, es jolio. Está clarísimo. Yo te digo una cosa, Justin. si sí. En francés, o sea, no tengo ni idea lo que has dicho, pero solo saber que estás hablando de amor y en francés me ha venido como una cosita por dentro, una calentura interior... Oye, qué bien suena, ¿eh? El amor en francés. Vuelve a decir amor en francés, por favor. El amor, oh, sí, sin sí. paroles, tres tantas. Bueno, os tengo que decir que además es un tío guapete, ¿eh? Oh, Oye, María, tú uh, has entendido lo que sí, ha dicho sí, usted. Sí, iba, ¿eh? iba a traducir, pero ahora ya me he olvidado de lo que ha dicho. Pero vamos, que el amor está muy bien y que es una cosa muy bonita. Sí, gracias. <risa> bueno, pues os explico. En Estados Unidos una pareja de ancianos estaba daba, daba rienda suelta a su pasión. Y aquí hago un paréntesis, qué bonito en un parking eh, un lugar romántico donde los haya un parking público hasta que de pronto apareció la policía con sus linternas y los llevó por delante ¿y qué pasaba? que es que lo estaban haciendo sin darse cuenta frente a unos ventanales mm, inmensos, sí. tintados que daban al comedor de un restaurante de, de adujo de la ciudad y entonces claro, mm, la cena para los comensales había convertido una cena de espectáculo sin comerlo ni beberlo claro, esto no había sido un accidente Ellos dijeron que había sido una, un accidente y por lo visto los ventanales eh, parecían una pared en la oscuridad pero... Ya, pero así como están los temas, ya sabemos que la crisis eh, es complicada y todo el mundo se gana la vida como puede Yo no me creo que haya sido un accidente Hombre, yo me imagino al señor y la señora O'Brien comiéndose su langosta y de pronto unos glúteos impactan contra el cristal a Tuvo que ser gloriosa aquello, ¿eh? Es una, es una imagen es una imagen que es mejor no pensarla. Bueno, eso debieron pensar ellos también, que llamaban a la policía. Bueno, vamos a la última, y no por ello menos importante. Esta es de aquí, y eh, se titula así. Un trípode pone a prueba a los visitantes de Arco. ¿Y esto qué, ¿Qué es? Qué, ¿Los visitantes de dónde? de voluntad de Arco. de Arco, Arco. ¿Sabéis? La... El, el el arco arco no, arco no sitio este donde ponen tantas obras de arte y la gente va y es todo claro. muy moderno ¿Puedo jugar a adivinar lo que pasó? Sí, por favor Vamos a ver Algún fotógrafo o similar se dejó un trípode por ahí y al día siguiente lo confundieron con una obra de arte Exacto No era un fotógrafo, pero sí evaporan por ahí los tíos sí. Eso Esto... se ha repetido varias veces con las mujeres de la limpieza que dejan el cubo y el mocho Por error, por lo que sea, y al día siguiente los sesudos intelectuales lo miran profundamente intentando interpretar qué quería decir esa obra de arte. Bueno, o sea, ya hay precedentes. Y además, cuando está la mujer de la limpieza limpiando, la gente dice, mira, una performance. Sí, ese es el problema. Pero es que la cosa fue peor. Hace, hace unos años, precisamente... Una performance o un olvido, también, ¿no? Es, de la obra de, de arte al olvido. También. Eh, es que hace unos años, precisamente, creo que fue en Arco, una señora de la limpieza también protagonizó una historia muy divertida, y es que un, eh, un artista de estos muy bohemios había hecho una obra de arte que, trataba, que era básicamente un montón de mierdas partida por... ...por una habitación... ...la pobre señora se cagó en todo... ...pero esa noche... ...como buena trabajadora... ...lo dejó todo como los chorros del oro... Y al día siguiente llegó el artista... ...y se encontró que no queda nada de su montaje... Claro. ...pero bueno, en esta ocasión se trataba de... De un, ...de un equipo de Antena 3... ...que se dejó por ahí tirado un, un trípode... ...en una de las salas... ...y... Uh, ...bueno... Ese mismo día, de pronto, la organización se dio cuenta de que había aparecido una, una nueva pieza que, que estaba remolinando a un montón de gente a su alrededor que le hacía fotos y se preguntaba cosas muy inteligentes y se dedicaba a escribir cosas en sus blogs sobre lo maravilloso del artista que había creado esa esa obra de arte que era un trípode, ni más ni menos. Al cabo de un rato, pues apareció el cámara, cogió el trípode y se largó. Y la gente se quedó puesta a cual. Además es gracioso porque, uh, claro, dices... Pues ya me dirás tú, la gente que poco criterio. Pero bueno, esto gana otra dimensión cuando te das cuenta que en la misma sala había otras obras, como por ejemplo, eh, una que consistía en una caja tirada en el suelo, una caja de cartón tirada en el suelo, y otra que era una una escalera de madera desplegada. Tradicionalmente, con, sí, con, con un tipo, con una brocha que estaba pintando el techo. Si sí. es que la realidad es así, la realidad es artística. De todas formas, sos... Eh. Os doy una anécdota en este sentido y en lo que estamos hablando. Hace unos años tuve la ocasión de ir a un certamen internacional de artistas y tal, todos unos genios, y allá había un montón de obras de estas raras, y yo iba con un amiguete y vamos paseándonos y vimos una columna de una columna de hielo gigante en cuyo interior había encerrada una mochila, en el interior de la columna de hielo. Y apoyados sobre la columna de hielo un montón de bates. Entonces mi colega pensó, esto es un rollo moderno que que buscan la interacción Y entonces cogió los bates de un bate de béisbol y empezó a darle de leches a la, a la columna de hielo y no no cejó en su empeño, más era un tío grandote y tal, hasta que agarró el, la, mochila. la mochila, ¿no? Y cuando agarró la mochila encima la esgrimió así muy satisfecho pensando que, que se había hecho con un gran trofeo. Y fue en ese momento cuando unos carabinieri, que son gente majísima, tengo que decir aquí en antena, unos carabinieri eh, italianos... Siempre van corriendo. Siempre van corriendo y tal, y bajan culo y gritando cositas agradables, se lanzaron sobre él y no lo volvimos a ver en un par de días. Pero, oye, qué contento está. Luego me hizo gracia porque pues pude ver a un artista llorar, que pensé que eso no ocurría, pero ocurre. Pero, claro, por esto decía yo antes que nuestros colaboradores son artistas, porque, claro, como tú dices, vais a reuniones de artistas, a convenciones, a exposiciones. Uno, no sí, tiene nada claro. que ver. No, sí, hombre, no. claro, el tío es un artista, por supuesto, y yo eh, también. Claro, ahí vamos. Sí, yo soy un artista. Bueno, pues ya está, chicos. Y con esto... Una cosa eh, sí. se me está ocurriendo al hilo de Crecis, y la intervención de Rajoy en pantalla en lugar de en persona, ¿no será que quiere ser un artista virtual y postmoderno? Y para mí que lo está consiguiendo, ¿eh? ¿De Seguro, ¿no? Sí, sí. Porque... Surrealista. Surrealista. Y además sí. es un filósofo. Como diría una como diría un amigo, yo no sé si es un genio o es, es tonto del culo. Yo no lo sé, pero una de las dos cosas es. Y a veces las dos al mismo tiempo. Claro, a lo mejor es un genio porque es tonto del culo. Pues puede ser. Bueno, aquí tenemos un profesor de filosofía que a lo mejor luego nos desentraña este misterio. Bueno, chicos, pues con esto y nada más, nos despedimos de esta sección de, de bueno pues nos hemos despedido de springles y la música de la música de de fin de sección que teníamos preparada se ha quedado ya atascada cosa que ocurre en este programa bastante a menudo así que sin más dilación vamos a ir ya con Uh, este super debate y yo quiero empezar con unas declaraciones que he escuchado aquí, que a ver si ahora sí salen pues no, tampoco salen. Eran las declaraciones que hizo Pere Navarro en el, en el al hilo de... bueno, algo que dijo sobre el rey, que sí tenía que abdicar y tal, en favor de su hijo porque esto ya lo han hecho en otro país, de Europa y los catalanes son muy europeístas Entonces, uh, se le ha ocurrido que, que se podía hacer así. No, no consigo sacar las declaraciones. ¿Las habéis escuchado? Sí, sí la hemos escuchado. ¿Sí? No, y a, a mí me suena... Las, sí, no. ¿Puedo decir a qué, a qué me suena a mí? A ver. Uh, ¿Habéis visto la película El gato pardo? Sí. Uh, bueno, basada en, un, en una novela también, que tras, que traslada una idea esa película se ha hecho célebre básicamente por una frase ¿no? que ha quedado para la historia y que se aplica a muchas circunstancias. Y es la idea de que, que todo cambie para que todo siga igual. Que todo cambie para que todo siga igual. Y creo que eh, esto es un ejemplo, lo de Pérez Navarro. O sea, vamos a moverlo todo, o la versión del PP, vamos a, a, a liderar eh, la batalla contra la corrupción ahora. Vamos a removerlo todo para que en el fondo todo siga igual. Y ese es el mensaje. Lo que pasa que bueno, que aquí estamos los ciudadanos que unos nos los vamos a tragar y otros no. Pero para mí se resume en eso, en esa idea, ¿no? Que se ha hecho histórica y os recomiendo que veáis la película o que leáis la novela porque es aplicable a cualquier momento histórico, ¿no? Siempre salen algunos salvadores que dicen, "No os preocupéis, yo ahora lo vamos a cambiar todo." Y en el fondo es eso, que todo siga igual. Ya el Partido Socialista uh, ya ha contestado a eso diciendo que ellos no, no, no se responsabilizaban de las declaraciones de Pedro Navarro y que y, y no estaban en absoluto de acuerdo. Y eso es exactamente lo que estás diciendo tú. Cuando un partido es minorista puede decir absolutamente todo, incluso aunque sea mayorista, y esté hablando desde una comunidad, uh, porque realmente lo que importa es la, la, lo que digan los del centro y los que están en… en ...en Madrid, quiero decirte de alguna forma... ...esas declaraciones tenían que ser todos... ...o que estuvieran apoyadas por todo el grupo uh, socialista. ¿Queréis que probemos ahora a ver si escuchamos algo? Pues tampoco, tampoco se escucha nada. Bueno, pues no escuchamos nada. Yo... De todas formas, perdón. Sí, adelante, adelante María. No, de todas formas creo que con lo que se está moviendo... ...a nivel de corrupción y sobre todo entre la familia real... El tema aquí no es si los socialistas catalanes o deciden que o proponen que se abdique en favor de, de, del príncipe, sino que justamente que se que desaparezca la monarquía ¿no? o que haya un sistema de control férreo sobre sus actividades, porque parece que están todos pringados. Y creo que más que insistir en una abdicación, lo que hay que insistir en, en ese pringue generalizado de toda la familia real. Hay una cosa que es cierta, que cuando Juan juan Carlos vino a España, vino con una mano delante y una detrás, claro. y hoy es ah. una de las fortunas más grandes de España. Eso no se hace con el sueldo que le da, que demasiado sueldo le damos los españoles para ah. para todo lo que están haciendo, ¿no? Pero me ah. refiero que esas fortunas no se hacen de solamente con un sueldo que se le da. Bueno pero ahora estamos mencionando porque es casi inevitable no mencionarlo el tema de la corrupción y a mí dentro de la corrupción lo que me interesa no es el corrupto sino el ambiente corrupto Exacto. es decir yo yo creo que el corrupto para mí a mí me trae sin cuidado es decir no es más que una historieta puede haber uno o 27 pero sí me interesa de dónde sale ese corrupto cuál es el clima que genera esa corrupción y yo me, me atrevo a decir que es que ya estamos en la corrupción, vivimos en ella. No es que tengamos un caso 27, que vivimos en ella. Lo que pasa que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta. Yo, yo creo que convivimos en ella. Y haría una comparación muy gráfica. Lo compararía con el fútbol. Es decir, el fútbol, la práctica del fútbol habitual, al menos en España, uh, se trata de engañar permanentemente. Y hay un eslogan en el fútbol, dicen los, es los especialistas en, en fútbol. El fútbol es un deporte de listos. ¿A qué se refieren? Que de lo que se trata es de hacer trampas al árbitro para que no se entere el árbitro. Y, y todos aplaudimos eso. Todos, absolutamente todos, como sociedad, aplaudimos que se trata de un deporte de listos. Y el que no es un listo es un gilipollas. Por lo tanto, de alguna manera, unos más, otros menos, unos con responsabilidades y otros no, hemos convivido en un estado de corrupción, lo que pasa que ahora ha salpicado, ha estallado, y nos duele y tal. Pero seamos sinceros todos... Y, y aceptemos, o, o seamos autocríticos, que, que hemos convivido con ella. Pero entonces lo que estás diciendo es que ahora hablamos de la, la corrupción. Sí. Yo creo, esto, bueno, es un comentario que hacemos siempre. Yo creo que te, habría que pensar que, que si es así, lo que está fallando es que tenemos un sistema que facilita la corrupción. Exactamente. Tenemos un clima. Hay un potaje de la corrupción, lo que pasa que ahora ha estallado. Pero, pero es más allá de un clima, o sea... Pienso yo, ¿eh? El orden así como está montado, me refiero sobre todo a las instituciones, al sistema político, a la forma de organizarse, está está pensado para esto, para facilitar una corrupción porque queda todo a la buena voluntad de la gente y la gente pues a veces tiene voluntad pero con el tiempo se le va pasando y entonces el que tiene poder pues lo utiliza mal. Y sí, lo que y... permite la corrupción es la falta de transparencia y por eso en eh, muchísimos colectivos sociales y otros partidos extraparlamentarios venimos desde mucho tiempo demandando una adecuada ley de transparencia eh, que permita a su vez una ley anti, eh, anticorrupción y bueno pues eh, y por eso estamos metidos ahora en un montón de partidos políticos y organizaciones sociales en una campaña eh, que se llama transparencia por la paz que lo, precisamente lo que queremos es denunciar el gasto oculto en armamento, por ejemplo. Claro, es que es fundamental empezar por eso, ¿no? El tema de la transpar transparencia es clave porque además tiene dos aspectos importantes. Uno, que acaba con los maneos ocultos, con la traición y todas esas cosas. Y dos, es pedagógico es decir, que saca la luz lo que sucede y la gente puede tomar conciencia de lo que decíais hace un momento y es que cada uno a su nivel ha caído un momento u otro en ese tipo de comportamiento y a lo mejor que dejar de hacerlo ¿no? Sí, te hemos escuchado más o menos porque parece que se escucha un poco mal se un poquito. Yo de todas formas de lo que me gustaría decir en todo, de todo este tema es que lo que hace falta es enseñar a la gente cómo denunciar todo ese tipo. Es decir, ha habido la corrupción porque de alguna forma el ciudadano no ha podido llegar hasta ningún tipo de, de, de fórmula o de, para uh, poder denunciarlo porque todo se tapaba. Es decir, nosotros aquí hemos tenido grandes casos de corrupción, se ha dejado Cañella que se, se pasaba los cinco años, etcétera, etcétera, Nadie decía nada porque teníamos clarísimo que si decíamos algo nunca llegaba a ningún sitio. Es decir, el, el, lo que pasa es que primero se tiene que ir eliminando etapa por etapa para que se pueda denunciar, para que se haga caso al ciudadano, porque es que si no, si los de arriba uh, hace la corrupción, el de abajo no se entera y cuando se entera a dónde va a denunciar. Es decir, ahí estamos Sí, pero, Ángela, yo veo un peligro en todo esto Es que caemos, caemos todos, ¿eh? yo, yo me incluyo, por supuesto, en una, en una posible trampa La trampa es los corruptos o los otros él dice yo estoy exento de corrupción yo soy un pobre ciudadano víctima de, de unos mm, señores que tienen poder y yo no soy y yo no, yo estoy al margen yo solo denuncio yo solo critico se, se, seamos autocríticos y todos en nuestra pequeña escala podemos y solemos ser corruptos el niño cuando copia en un copia en un examen cuando copia en el colegio Está siendo corrupto, en su escala, por supuesto. El, el profesor, cuando está poniendo buena nota, eh, dejándose llevar por una simpatía, tal está siendo corrupto. Es decir, permanentemente. Lo que pasa, que por nuestra cultura mediterránea, por lo que sea, por esa picaresca tan arraigada, pues nos hace gracia, nos parece pecata minuta, nos parece tolerable. Lo que pasa que eso va creciendo. Va creciendo y cuando pasa instancias superiores ya es el tinglado grande y la corrupción con mayúsculas de la que estamos hablando. Pero repito, no nos engañemos, en nuestra pequeñita escala y modesta, insignificante, ya empezamos a manejarnos, unos más, otros menos, por supuesto. Pero creo que de alguna manera todos lo hacemos. Y ese es el peligro, uh, dejarnos arrastrar por eso y, y no llamar a las cosas por su nombre. Y eso es hacer trampa. Cuando el niño copia en un examen, hace trampa. Es un corrupto. Y alguien, con responsabilidad, se lo tiene que decir. Eres un tramposo. Pero si todos somos corruptos, según tú, ¿quién se lo dice el niño? Bueno, no decirte... vamos a ver, es una manera de hablar, que decimos <risa> no, todos somos corruptos. Es decir, tiene no, que haber alguien que, que al niño No, estamos diga... hablando de cosas muy graves. Quiero no, no, que, que que son, niño... son niveles, son niveles no, superiores. Claro, es decir, a mí, en, en lo que me toca, que soy de la plataforma de tratados por la hipoteca, te puedo asegurar que a mí un señor hace um, 15 años se le vendía la moto... Uh, no sé so es que le vendiera la moto, es que los alquileres, es que lo que volve, volvemos a hablar. Uh, estoy cansada de oír esa, en, en, en, entre comillas, uh, forma de hablar tuya y estoy muy cansada porque, es decir, en la época en que pas, en, pas, pasó todo esto, uh, los que nos tenían que proteger, a los que pagábamos, que, que eran los políticos, a los que nos tenían que poner el sentido común, a los que no teníamos y si tú llamas corrupción, Eh, se le paga a estos señores para que precisamente nosotros, los que estamos abajo, eh, tengamos más sentido común. ¿Por qué? Porque no entendemos de leyes, porque a ti te ponen una hipoteca y no la entiendes, etcétera, etcétera. Porque hay un banco de España que tendría que haber regulado los demás bancos, porque los gobernantes que se les paga solo, su trabajo es única y exclusivamente que el ciudadano tenga un bienestar, un bienestar social y económico y punto, y se acabó. ¿Me entiendes? Entonces, esta gente no no sabía que eh, donde se metía pero ellos sí lo sabían ellos tenían la ventaja y punto y se acabó Entonces, esta gente no no hizo corrupción esta gente lo único fue confiar en el señor del banco en el gobernador que en el gobernante que teníamos que después tuvimos y después otro en decir que todo va bien que había trabajo para todos y que ese ese modelo iba a seguir me entiendes y eso Ellos, ellos sí que estaban haciendo una corrupción grave llevándose el dinero, ¿me entiendes? de nuestro dinero de nuestros impuestos yo estoy de acuerdo que evidentemente no la corrupción es, no del banquero es. cuando está Uh, y engañando gobernante. y del gobernante, aprovechándose de, del pobre ciudadano, de la señora mayor que va a meter un, un dinero en las preferentes, por ejemplo, es uh, un millón de veces superior esa corrupción. Pero hablo de la corrupción, es decir, uh, robar un euro es robar y robar un millón es robar. Ambas cosas son robar. Robar un euro a una manzana especata minuta, insignificante, y un millón ya es una trama organizada. Pero vamos ya, vayamos a los hechos en sí. Y a veces unos más o tres menos, repito, yo no se trata de acusar a nadie, ni, ni acuso a nadie, hablo con una reflexión, digamos, nos esculpamos de nuestras miserias inculpando a los otros, pero se, simplemente yo digo, seamos un poco autocríticos, todos y sepamos reconocer que también en esa pequeña escala cotidiana, que no tiene ninguna valor importante quizá, pero tiene un valor simbólico que sí es importante y, y, y se trata simplemente de respetar las reglas del juego, ¿no? Yo, yo quiero sí. hacer una, bueno, una reflexión. Tú, um, está claro que hay, hay ese componente que dices tú, ¿no? De que todos participamos en cierta medida de esa corrupción. Pero vamos a ver. Por ejemplo, hay un señor que, que le gusta quemar el monte uh -huh. y crear incendios. Es un pirómano. Uh, y este es un delincuente, ¿no? Es un, es un corrupto también de, en relación a la destrucción del medio ambiente Si este señor es un bombero, no lo digo por ti, Alex... Si este señor es bombero, eh, la, la corrupción es mayor, porque este señor es el que tiene que cuidar. Claro. O un, un, un bombero o un señor que, que tenga la responsabilidad de cuidar esos bosques y se dedica a quemarlos. Entonces yo creo que lo que dice Ángela va un poco por aquí. La gente que tiene la, la responsabilidad de que esto no ocurra es la que más... Claro, hay grados. Estamos de acuerdo que hay grados. Unos tienen mucha responsabilidad y otros tienen muy poca responsabilidad, por supuesto. Y hay niveles. Y hay niveles de exigencia, a unos y a otros no, por supuesto. Pero hablo simplemente, a mí me preocupa qué es la corrupción. A mí los casos de la corrupción, claro que me preocupan, pero creo que se trata de profundizar un poco más y, y analizar lo que es. Corrupción es hacer trampas, eso es la corrupción, a engañar. A ver, Justin, ¿qué querías comentar? Bon, que eh... um, espanol, espanol. <risa> <risa> Bueno, no pasa nada, porque oh, si no si no lo acabamos de entender, le pediremos a María que nos si lo traduzca noblemente. Pues, sí. <risa> Adelante. Y que no pays africains sont des pays classés comme des pays plus corrompus du monde. Et je pense que dans ces débats on devrait savoir distinguer euh, de quelle sorte de corruption on est en train de parler parce que il y a des gens qui ont une responsabilité de la gestion des des de, de, de, de, de, de, de choses publiques qui sont les, les autorités mais que dans une situation où un pays est bien acquisé dans une grave situation de crise ce sont ces responsabilités ces responsables qui sont dans la corruption je pense pour mon selon ce que disait le professeur que on doit faire une part de s'équiper être de l'éducation morale pour éduquer les enfants qui trichent ou des gens qui font de petites choses et pouvoir amener devant la justice toutes ces persones responsables qui ont la responsabilitat de gérer les choses publiques qui sont les, les, les autoritats. et je pense que dans ce débat on devrait se canaliser de quelle corruption est en de parler. Me parece que justamente cuando estabas hablando de explicando todo esto Uh, creo que se ha cortado la conexión que teníamos con María, o sea que uh, no sé si nos va a producir nada, pero no yo, yo, lo habéis entendido. Pero, no, lo no, que más que o menos. Se ha entendido muy bien. Se ha entendido, bien que se ha entendido sí, bastante un poco, bien. Un poco la línea ¿no? de lo que dice Ángela. Es a, que puedo, voy a decirte una cosa y quiero que lo entiendas. Un día podemos hablar en, en el aspecto, digamos, de lo, que, de lo que significa la corrupción y me parece bien. Pero es que hoy en día hablar de esto entre nosotros lo podemos entender. Pero es que tú no sabes la cantidad de veces que... Palabras como las tuyas han significado una excusa para esos asesinos, criminales, etcétera, ¿me entiendes? Y cuando yo te he oído me ha saltado el corazón y te iba a dar dos besos así fuertes para que me sintieras porque es que me da mucha rabia, porque no es lo mismo hablar en una tertulia y explicar lo que significa la, la corrupción que estar escuchando permanentemente a esos corruptos que se han llenado las manos de nuestro dinero, ¿me entiendes? Y encima cuando alguien habla de identificar con que somos todos, se les ocurre ni siquiera... Ni siquiera, es que no lo soporto Pero no es porque no tenga razón Es decir, en lo que es la síntesis esto toda la razón del mundo Pero en ese momento y estando aquí Hablando con alguien de la plataforma Afectadas por la hipoteca Y viendo lo que yo veo cada día Y viendo lo que yo veo cada día Para mí esa gente Ya no es solo corrupta Es asesina ¿Me explico? Entonces, una persona de esas características y lo que están haciendo cada día en el cerebro de las personas, lo que están haciendo cada día con las personas que puedan haber hecho una falta leve, como te dé la gana de llamarlo, pero jamás se puede ni comparar al daño que están haciendo a miles, hablamos ya de millones de personas. En Songoleu hay falta, escúchame bien, Ya hay mala nutrición. Estamos en el 2013 y en una isla en una isla que este año ha hecho una un superávit en, host, en, en hostelería. ¿Entiendes? Y no han dado trabajo. Así que eh, quiero que entiendas el por qué mi corazón todavía sí, no ha sí. vuelto a su sitio. Eh, eh, entiendo por, perfectamente por dónde vas, Ángela. Eh, entiendo perfectamente por dónde vas, pero nada más lejos de mi intención que meter a todo el mundo en el mismo saco. A lo mejor no me he explicado bien y lo volveré a hacer con, con, con síntesis total. Con síntesis total. No te preocupes, Pérez. Mira, vamos a ver. Yo hablo de la corrupción. Ya sé que una es con mayúsculas y a lo grande y brutal y asesina y todo lo que tú quieras y más, que estoy 100%. Pero la pequeña es la pequeña. Y la pequeña, aunque sea insignificante y que no la estoy comparando y no está en el mismo saco, la pequeña es, el fondo, muy peligrosa. ti de por qué? Porque la pequeña es una semilla que se va haciendo grande. Y yo lo que simplemente estoy diciendo es que, por supuesto, ataquemos a la grande y vayamos contra la grande y amemos los criminales y todo lo que tú quieras y más. Pero la pequeña, en la medida que es una semilla que va creciendo, acusémosla también para que no se convierta en grande para que no se conviertan en grande, porque si, si le reímos las gracias a esa pequeña nuestra, que no tiene ninguna importancia, y repito, no quiero compararla porque son mundos diferentes, pero es una semilla pequeñita, si le reímos las gracias y somos tolerantes con ellas, con la trampa del fútbol, con la trampa del otro, con esas pequeñas trampas que nos hacen gracia, ojo, son pequeñas cosas que van creciendo, que van creciendo, y después se convierten en la grande. Simplemente eso. Por supuesto que no quiero comparar. Claro que sí. ¿Cómo voy a comparar un roba peras o una cosita insignificante con una trama, con unos caraduras, con todo lo que tú quieras? Por supuesto. Ni se me pasa por la cabeza. Si os parece, vamos a ver si podemos darle la palabra a Alex. ¿Estás ahí, Alex? Sí, aquí estoy. Pues, eh, bueno, no sé si tienes algo que decir de esto. Antes has hablado algo de la, de la, de la campaña esta que estáis haciendo de Transparencia. ¿Cómo es? Transparencia y por paz. la Paz y sí. sí, transparencia yo, por la paz yo tengo aquí delante la sí. el, precisamente el, la último, el último número de la marea y en el que hay un artículo que se llama trampas que disfrazan el gasto militar y en el cual pues va desmenuzando un poco pues todo este eh, digamos que el, el, el importe que hay de, de deuda de deuda pública española que basado en el gasto militar y no sé si va por ahí la campaña que estáis haciendo Pues sí, eh, todos los datos los podéis consultar en el portal web transparentaportapaz.es Y bueno, eh, para empezar, diré que los datos para las exportaciones de armas son secretos y así lo determina un acuerdo del Consejo de Ministros dictado en aplicación de la ley sobre secretos oficiales. Y bueno, pues eh, a través de unos subterfugios ...se oculta muchísima información... ...de los presupuestos generales... ...y actualmente... ...la deuda... ...acumulada desde los años 90... gasto militar... ...alcanza... ...a la cantidad de 72.000 millones de euros... ...el gasto total... ...es superior... ...a esa deuda... ¿Puedes repetir es ese número? Porque te, escu te escuchamos bastante mal... ...sí, la deuda total... Eh, acumulada es de 32.000 millones y el gasto total eh, es pues, que eh, alcanzan ya los 32.000 millones has dicho ¿eh? Sí Vale Sí, bueno, son unas cantidades que cuando estamos hablando de que la deuda española se ha disparado pues vale la pena saber por qué ha sido, no ha sido únicamente la el, el plan E famoso que hubo hace unos años, ha habido ha habido otras cosas, ¿no? De hecho, el ministro Pedro Moreno el año pasado emitió pública por valor de 1.200 millones. Pues con esto estamos, sí. María, ¿tú nos vas siguiendo? Sí, me he perdido un trozo, sobre todo la, la intervención de Justine pero le hemos entendido todo. Quería decir algo en relación a, a la corrupción y es que aunque en el fondo eh, estoy de acuerdo en que la pequeña corrupción puede ir creciendo a mayores, estoy con con Justin y con y con Ángel en que hay niveles y siempre se castiga al pequeño nivel con una atesa que el grande escapa y eso es absolutamente inmoral e insoportable. Y a la vez, eso va creando que los que cometen esa pequeña trampa entiendan, creo, que deben dejar de hacerlo. Y es una cuestión de tiempo, ¿no? Y en que esa saturación de la denuncia conlleva que cada uno haga una revisión de su estado, ¿no? Bueno, uh, creo que el tema ha quedado bastante... Las posiciones, cada uno, han quedado bastante claras. Yo quería probar ahora, a ver si ahora ya sí, de poner un, un vídeo. Llevamos cuatro años negociando con bancos, con administración pública, con los juzgados y, por lo tanto, sabemos exactamente de qué estamos hablando. Y, bueno, y eso me lleva también video, a cuestionar que... perdona, las voces María, de supuestos expertos ah, de hoy, a los que, precisamente, se les está dando todavía hoy demasiado crédito. no Valga la ironía. Como, por ejemplo, los representantes de las entidades financieras. Acabamos de tener un ejemplo eh, diría que como mínimo paradójico por utilizar un eufemismo por no decir cínico al representante de las entidades financieras que acaba de intervenir y nos ha dicho que la legislación española era estupenda decir eso cuando hay personas que se están quitando la vida como consecuencia de esta criminal ley les aseguro les aseguro que no le tiraba un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo pero este señor es un criminal y como tal deberían ustedes tratarle. No es un experto. Los representantes de las entidades financieras han causado este problema. Son esta misma gente la que ha causado el problema, la que ha arruinado la economía entera de este país y a esta gente ustedes le siguen tratando de expertos. Bueno, esta era ha mí? sido este era el momento digamos más dramático de la intervención de Ada Colau en el Congreso. Eh, digamos que al final eh, aparte de lo que de todas las cosas que dijo, Esto ha sido lo que has trascendido más, ¿no? por esto de que llamó criminal al, al, a la persona que estuvo anteriormente aquí. Yo creo que, en, en general, mmm, la mayoría de la gente podemos estar de acuerdo en, en, en, el, en, en lo que contó eh, esta señora... Sí que hay matices en cuanto a si fue una falta de respeto o no fue una falta de respeto, esta forma de yo, de... yo creo que no fue una falta de respeto, yo creo que fue muy adecuado, me explico. Es decir, el contexto es muy interesante, está está en sede parlamentaria, está en sede parlamentaria, donde se maneja un lenguaje oficial de la corrección, etcétera, etcétera. Y ahí chocó, y de hecho se le llamó la atención porque no está, no estamos acostumbrados a que en esos contextos se pronuncie la palabra criminal. Pero ahí estaba la gracia del asunto. Es decir, su, supo perfectamente dar un puñetazo a través de la palabra y decir las cosas por su nombre. Y yo creo que, a veces, es bueno olvidarnos del contexto, olvidarnos de la parafernalia y decir las cosas por su nombre. Si unos comportamientos de unas personas y unas normativas están provocando la muerte de otros esos son comportamientos criminales. Por lo tanto, técnicamente hablando, tenía toda la razón. Pero lo que pasa que chocó y a los y a los bienpensantes, que que son que hay muchos, a los bienpensantes puristas que se la cogen con papel de fumar, estas cosas les les escandalizan porque bueno, eso de decir criminal y tal. Pues no, yo creo que a veces es muy sano, muy saludable y muy deseable que alguien hable con toda la frescura y con toda la naturalidad y, y, y en ese sentido aplaudo las declaraciones y las apoyo por supuesto yo hubiera puesto la parte posterior a lo que ella contestó al que el presidente del parlamento que es eh, que fue para mí muchísimo más genial que lo, lo en el sentido como les le, le contestó diciendo que ella pensaba que tenía que haber sido eh, el mismo señor que la digamos que de alguna forma le dio la, le llamó al orden que ya pensaba que sería él el que le, le hubiera llamado al orden al, al, al del banco um, yo lo que veo es que dijo muchísimas cosas muchísimo más importantes que, que eso que sucedió que fue una anécdota que bueno que gracias a eso se dio todavía mucho más impacto todo pero había cosas como por ejemplo cuando pidió el voto el voto y, y bueno y el cara duda del, del partido popular que en ese momento nosotros sabíamos que ya le habían dicho por la mañana que no iríamos a, a, que no iban a hacer vamos y no, no dejarían ni que pasara trámite la, la lp y que luego y es algo que tenemos que tener en cuenta que gracias a la absesión bueno y por desgracia a varios, a varios fa fallecimientos ah, uh, luego el fetal cambiaron de opinión, ¿no? Un regard qui lève tes yeux Un sourire qui te parle Et t'appelle comme il peut Tant qu'il y a un souffle qui t'effleure Un geste qui te touche Et son manque qui demeure L'amour a tous les droits Et nous tous les devoirs L'amour à tous les droits Et nous tous les devoirs Tant qu'il y a une envie que l'on écoute reste d'attention Et quelqu'un dans la foule Tant qu'on peut encore le ressentir Ne rien toucher à ça és voler tenir l'amor d'être un instant pour l'autre une épaule pour deux tant qu'on peut donner de la lumière à une terre qui n'est plus qu'une farcelle d'enfants pel com guil pa Tan que hi ha una sur qui té Un gest de quiaturs és un mal que aquí de Sí, pues estábamos hablando un poco de las declaraciones que había hecho Ada Colau y de si significaban que, eh, bueno, eh, en definitiva, si, si había sido muy respetuoso ¿no? Y hemos escuchado a Ángela y a Javier. Y María, ¿tú quieres decirnos algo de esto? Sí, uh, no se he oído pero bueno, eh, conozco las Conocen razones, las declaraciones con No, bueno, la no sé si has oído toda la intervención la verdad es que es muy interesante y sobre todo que se haga ahí en el Congreso no, Exacto, y creo que el tema ahí no es tanto eh, si llamó criminal o no que lo hizo con toda la razón del mundo y con todos los argumentos porque además ella es abogado y sabía muy bien lo que estaba haciendo sino que además uh, creo que eh, nos están despistando o sea en esa intervención dijo cosas mucho más importantes que llamar criminal a un señor que se lo merece con creces y que sirvió para poner en evidencia al... no sé quién la, la le, le increpó, ¿no? El, el jefe de la cámara o quien fuera, no me acuerdo. Porque, bueno, quedó en evidencia, ¿no? De que estaba metiendo la pata hasta la hasta la inguinal. Porque lo que planteaba Ada iba mucho más allá de la criminalidad de lo que está sucediendo, ¿no? Porque justamente lo que hacía era denunciar lo que está sucediendo y la necesidad de ser responsables, de que justamente los responsables, y ahí están los miembros del gobierno, se responsabilicen y tomen medidas adecuadas para frenar algo que ya se está convirtiendo en una epidemia, que son los suicidios, por ejemplo, creo. Sí, bueno, eh, como decía Ángela, no sé si has, has oído lo, lo no, que ha comentado. No, he oído su intervención. Bueno, ha, ha comentado también sobre el, el, eh, el efecto que tuvieron pues los suicidios que hubo precisamente el mismo día que, que, que se va esta intervención para aceptar la, la iniciativa popular, la tramitación de la iniciativa popular. Que por otro lado hubiese sido... Difícil de asumir para la gente que no se hubiese llevado a trámite. Pero parece que el Partido Popular estaba, estaba decidido a no tramitarlo. Sí, sí, por la mañana le había dicho claro. a otro que ellos no iban a, a, a dejar tramitar la, la ILP. Lo que pasa que luego, por lo, bueno, por lo mismo que hizo el último decreto. Es decir, lo que la gente mucha gente no sabe es que cuando se hizo el decreto de la moratoria, Uh, había habido también un, un suicidio, por desgracia, y el mismo miércoles una una empresa de estas de encuesta había sacado que el 90% de la gente votante del Partido Popular estaba en contra de la política que llevaba el, eh, eh, su partido con lo de los desahucios. y Entonces, el viernes por la mañana se reunió um, corriendo pero mucha gente piensa que es porque se suicidó no. Lo que pasa es que este señor se dio cuenta de que tenía que hacer algo para porque en, en la, la misma gente de su partido está en contra de la política que está haciendo con los desahucios. Claro, ese es, el, eso es yo creo que eso es muy importante, la, la volubilidad del político. O sea, el político es alguien que depende absolutamente de la opinión. Y de lo que se trata justamente, y creo, y el 23F con esa marea uh, en las calles puede ser una ocasión de mostrar lo más abiertamente posible, y ha sido la política de la PAI, y en eso ha sido de una inteligencia pasmosa, ¿no? Es saber que la política depende absolutamente de la opinión uh, del pueblo, por llamarlo de una manera rápida, ¿no? De la gente. Y entonces a medida que se manifiesta, puede redireccionar políticas que nunca van a ser lo ideal, ni lo mejor, ni lo eficaces, ni lo rápidas que deberían ser. pero que Y en eso soy absolutamente pragmática, que en el estado de cosas o la situación en que estamos, al menos algo consiguen. Y lo de la ILP ha sido un ejemplo clarísimo. ¿no? A ver en qué da Pero bueno, solo la vigilancia de la PAE, y la presión de la gente conseguirá que den algo digno si no existe esa presión y nos entretenemos en debatir quién es más corrupto, quién es más criminal estamos perdiendo tiempo de ejercer presión puede ser que el debate sobre la corrupción esté como un poquito, no digo agotado sino que sea como para variar no, un poco la yo, perdiz yo, yo insisto en que cuando hay un debate concreto, en este caso hablamos del tema de los desahucios, muy bien, de acuerdo Y, pero está dentro a su vez está dentro de un clima de corrupción o sea hay un clima de corrupción y dentro hay un capítulo un apartado de los desahucios vale lo que proponían en un principio pero por la reiteración es simplemente reflexionar reflexionar sobre lo que significa y dónde surge y cuál es el, el germen de la corrupción simplemente eso. Y creo que eso es importante, y creo que eso no es distraer, al contrario, eso es intentar profundizar. Por supuesto que una cosa concreta, específica, que merece toda la atención y que no vamos a, a irnos por las ramas ni por los cerros de Ueda. Por supuesto que no. Pero al mismo tiempo que se hace una cosa, se puede hacer la otra. Y debatir sobre lo que es, de dónde arranca, qué significa la corrupción, creo que es muy importante, porque si no... Lo único que haremos es ir caso por caso casi toca cual o casito cual Caso Iñar I Urdangarín o caso no sé cuántos No, no, los casos están muy bien Los casos son muy potentes, son muy atractivos Son lo que sea Pero en el fondo del caso está la cosa Y la cosa es la corrupción Y sí vale la pena en Pensar, poner ejemplos, debatir Decir lo que es yo creo que es pertinente Sí, pero a la vez no hay que no hay que dejar que se debate necesario y que estoy de acuerdo y que tiene un nivel ético individual en el que todos tenemos que hacer y voy a usar un término de San Agustín examen de conciencia eso no debe impedir que salgamos a las calles, Está, que hagamos acciones que estamos cada acuerdo, uno claro, se implique. Sí. No digo, paralelamente una... a su nivel de corrupción pequeña. Estamos en de acuerdo, luchar María. con la corrupción, porque si nos entretenemos en el debate a veces no hacemos nada. Creí que esta sociedad Ruido de repente se cortó. Hoy tenemos un día bastante así. Deben ser las ondas que se están corrompiendo contra nosotros. Yo hay, yo me gustaría decirle a, a Javier que una de las cosas que nosotros en la plataforma hacemos es enseñar, ¿de acuerdo? Entonces, enseñamos los derechos, enseñamos dónde se han equivocado para que no vuelva a suceder sí. y es un, un, un paso parecido a lo que tú decías, ¿de acuerdo? Pero lo que yo te insisto es la peligrosidad... De, uh, des, de desde la lucha que estamos haciendo para que la gente no se sienta culpable a ver si, si me entiendes pero, pero perdona que te interrumpa pero en el fondo estamos de acuerdo claro. es decir, Ángela, tú me dices que vosotros hacéis una serie de acciones concretas para denunciar, para pelear para poner el dedo en la llaga sobre todo este tema perfecto, ningún problema pero al mismo tiempo me acabas de decir que hacéis un paralelo debate que, que es muy pertinente, entiendo, de cuáles son los derechos, de dónde arranca todo esto, una reflexión. Exacto. Y las dos cosas, es que digo exactamente es que tienen cosas. que ir paralelas, lo que pasa esas es esas dos que... cosas son o sea, totalmente necesarias. Claro, pero puede ir paralela, pero que no nos lo que a una persona que viene de una plataforma que está hecha polvo, claro. ¿eh? le digas, "No, no, es que tú también has tenido la no. no, no. No, es que es que la hundes. Es que la hundes. A esta persona Exacto. lo que se le tiene que decir es, "Mira, ...te has equivocado claro. y nunca más en la vida... ...vuelvas a afirmar no a ver, nada sin leerlo... Claro. ...es muy diferente... Sí. ...totalmente diferente... ...es decir, sí. tú puedes dar esa clase... ...de una forma o de otra... ...y yo te digo... ...que eso mismo, decirlo... ...cuando tú lo has dicho al principio... ...de la forma yo te digo... ...eso, eso, nos oye según quién... ...y es un arma... ...de doble filo... ...quiero decirte, y ya te, bastante estamos luchando para hacer que esta gente no se sienta culpable, pero sí le puedes enseñar a que no vuelva a cometer los mismos errores. Pero hay palabras en las que hemos de ser muy precavidos y tener mucho tacto, porque te hago saber que esta gente viene totalmente destrozada, mucha viene con antidepresivos, hace muchos, mucho tiempo, y te hablo a veces de un año, año y medio, que ya no duermen bien, porque el problema es... Que Están sin trabajo, no encuentran trabajo y ven degradándose su vida poco a poco. Me explico. Es claro, tú y yo podemos hablar de esto, pero en una sociedad donde mucha gente nos está escuchando y hablo, es que te estoy hablando, hablamos de la cifra millón. Es que me parece bien que lo digas así porque como mucha gente nos va a escuchar este programa, pues así quedan esas dos posturas que yo no diría que son confrontadas, pero sí no, son no, como dos nada. puntos de vista. En definitiva es como uh, digamos uh, indicar una faceta son, de un problema dos, que hay, o indicar otra, pero claro, yo entiendo entiendo lo que dice Ángela de que en el momento en el que hay gente que, que está Sensible. afectada en el sentido de bueno, de, afectada por una situación ¿no? que le genera, pues... Uh, Ansiedad, bueno, sensibilidad, sensibilidad, etcétera, etcétera. Um, claro, allí hay que hay que hacer algo para resolver esa, esa situación. Aparte, pues claro, ¿por qué ocurre todo esto? No, Entonces no, es ahí que, entramos que, en otro que, campo. Que yo, pero... yo no pretendo ser ningún teórico. Es más, y te voy a poner un ejemplo de, de, de una posible solución. De una posible solución que, que, que la presento de manera muy sencilla y muy práctica. La Iglesia Católica tiene un montón de... De, de inmuebles que podrían ponerlos a la disposición de la gente tiene un montón de inmuebles que podría disponerlos a la, ponerlos a la disposición de la gente y yo no he oído ninguna palabra Como no por, he oído ninguna palabra. Como por ejemplo este desde el que emitimos. Por ejemplo. No, pero bueno, este es, de... será uno, uno de los miles en toda España. Uno de los miles. Y yo recuerdo que en su día, en el siglo XIX, hubo una desamortización. Es decir, tenían un montón de patrimonio inutilizado y llegó un momento que se lo tuvieron que coger. No estoy diciendo eso propiamente, sino que ellos podrían, apelando a su sensibilidad y a su cristianismo, poner a la disposición del pueblo un 1% de lo que tuvieran ¿Sería una solución para, Hombre, para sería, la crisis un, de las hipotecas? Sería un, de parche, los sería un pequeño parche y si cada uno está aportando su granito de arena y mucha gente está dando la cara para solucionar este problema y está sensibilizada los bomberos, los cerrajeros etcétera, etcétera, pues ellos en vez de coger botecitos de arroz que está muy bien, que den un poquito más que de, de, den un pasito más y pongan a la disposición para dormir y tal y para sentar y aportar su granito de arena ¿Por qué no? Yo no he oído ninguna palabra. Bueno, yo creo que eso iría un poco en la línea de la caridad mmm, sí. cristiana, o bueno, la caridad, que, que por otra parte pienso que sí que se da en, en la Iglesia o en algunos sectores, de algunas formas más o menos, no, pero para, pienso para... que son parches. Yo hasta el día qué? de hoy, no, por supuesto puedo son intervenir de sí, momento, claro. hasta el día de hoy la Iglesia no había oído jamás que se, digamos, que, bueno, aparte de algún cura que todos conocemos, súper cañero y esto, hay que decirte que siempre ha habido esa ese ese cura que realmente ha sido cristiano, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, yo públicamente, es decir, por un medio de comunicación no había oído, nunca, nunca, no había leído jamás un escrito. El otro día me mandaron un escrito que un sector de la iglesia... Uh, bueno, si a mí no me ponen arriba que es la iglesia, puedo pensar que es cualquier activista de alguna organización uh, social Y porque arriba ponía la iglesia no sé qué, es decir, cristian católica uh, Y aluciné en colores, porque eh, criticaban al gobierno, criticaban parte de su, de su, de su, de su iglesia decían que lo de lo de desahucios era una barbaridad y claro bueno eso te alienta porque dices Bueno pues si hasta ahora esta gente ha estado callada pero al menos alguien empieza porque necesitamos esa lucha social está bien que te den una una cama perfecto pero también necesitamos que todos estemos unidos yo lo estoy cansada de decir si el día 23 salimos todos ojo muchas cosas van a cambiar pero es que hemos de salir todos no nos hemos de quedar en casa hemos de salir todos pues ahí queda ese reclamo para salir el día 23 que es el próximo sábado no sé quién convoca ni cuál es el eslogan ni cómo es la la digamos el el, el motivo principal de esta convocatoria bueno según tenemos, sí, ¿no? según tenemos entendido Uh, digamos es una denuncia a, los, a todo tipo de recortes y eh, digamos nosotros al principio la plataforma no sabíamos uh, porque se nos incluyó pero no se nos, no se nos informó esa fue la verdad y luego quisimos saber quién es que, que, que estaba detrás, ¿no? luego supimos que, que eran organizaciones sociales que uh, iban a incluir todo es decir, sanidad, educación vivienda, etcétera, etcétera, se disculparon y dijeron que sí, que, que lo normal es que si te ponen que la plataforma de afectados tiene que estar pues entonces lo normal, pero es que ellos lo daban por sentado, bueno uh, son organizaciones uh, no <ríe> no tóxicas <ríe> y, y, y bueno, y, y, y ya está, quiero decirte que sí está bien que vayamos, nosotros aparte tenemos otro evento a las 7 que es de tomar el estaco ¿no? Que, que ya hacía meses que lo estábamos preparando y que co ha coincidido justamente con el 23. Vamos a... a uh, vamos Iremos a las 5 allí y luego a las 7 estaremos en Toma la Estaca uh, que también hacemos una... una digamos una especie de, de manifestación. Bueno, uh, María, ¿quieres añadir alguna otra, alguna cosa más? Uy, no, María parece que no está, que se ha cortado la conexión. Pues Justen, que... Est, est bon. Si, seulement ce que j'allais demander au confrère espagnol, c'est appel à la vigilance de la population civile. Parce que nous, nous avions été victimes d'un système euh, corrupte au niveau du gouvernement euh, de nos pays. Et l'objectif est de pouvoir effacer la classe moyenne qui est euh, la défense de la population civile jusqu'à ce que l'ère débat tourne autour de détourner les débats comme on a donné beaucoup d'intérêt à la parole et qu'ils sont génocidaires au lieu de parler des problèmes qui sont en train de gangrener la, so la société et pouvoir diviser l'opinion sociale pour que cette société ne puisse pas avoir la force d'éliter d'une manière solidaire et pouvoir dire aux politiciens et à ce systèmes en leur disant « Stop, maintenant, nous en avons marre ». C'est pour cela, malgré la divergence des opinions de la population, ils doivent comprendre que c'est de leur intérêt d'être solidaires pour pouvoir combattre ce système capitalistes dont la population est plus victime. Algo, bueno que bueno, Sí, bueno, eh, de alguna forma he dicho que tendríamos en, en resumiendo que tendríamos que estar todos unidos uh, aunque tengamos diferentes opiniones aunque vengamos de... no es así, ¿verdad? de que de, hemos de estar unidos, ¿no? Y, y hemos de de alguna forma es la única forma de combatir este neoliberalismo que está entrando en Europa con muchísima fuerza eh, y que nosotros hemos de combatir sí o sí porque Como decía, hay, hay no solamente en vivienda, en educación, en sanidad. Y yo uh, estoy, he repetido durante un par de veces ya, esta mañana en, en la SED, hoy lo digo en Radio Tortuga, uh, nuestro amigo Eric de uh, es un, una persona entrañable. Su mujer se está muriendo de cáncer, tiene un cáncer terminal ya, uh, no tiene tarjeta sanitaria. ...y al no tener tarjeta sanitaria... ...y el no tener trabajo... ...no puede pagar la medicación... ...y creo que bueno... ...después del llamamiento que yo, que hicimos... Uh, en, ...en la concentración... ...etcétera, porque de verdad... ...es lo que de alguna forma nos viene... En ...el futuro, ¿no?... ...y hoy esta mañana también en la SER... ...decía Esteban González Pons... ...se jactaba... ...de tener... la ...la sanidad mejor... ...de Europa y la educación mejor de Europa y que uh, la reforma laboral del trabajo había hecho que España empieza a salir adelante, etcétera yo a este señor, bueno a este hombre, le digo que si esta sanidad es la que permite que una mujer con cáncer terminal sufra y muera uh, con dolores horribles pues que se la quede él y que nos devuelva la sanidad que teníamos hace un año que es la que nos merecemos porque entre todos hemos pagado siempre religiosamente nuestros impuestos y ahí viene la corrupción, la gran corrupción. Si con todo el dinero que nos han robado a manos llenas lo devolvieran hoy, tendríamos sanidad buena y de calidad para el resto de nuestra vida. Pues ¿quieres añadir algo más, Javier? Bueno, se me ocurren tantas cosas que no sabría ni por dónde empezar. Algo para sintetizar a algo y ya para, terminamos. para acabar. Sí, exacto. Bueno, yo ¿Cómo? tengo las tengo un temor y una esperanza a la vez y es que eh, yo tengo el temor de que los que ahora han causado sí. principalmente los problemas donde que nos encontramos de la corrupción, básicamente el gobierno y el Partido Popular, hablando claro, ellos mismos ya están apuntando que ellos van a ser los incendiarios y los bomberos. Ellos lo están diciendo. Es decir, sí, sí. nosotros a partir de ahora vamos a liderar la campaña contra la corrupción. Claro. Y eso uh, me preocupa me preocupa seriamente Pero porque Pero ha sido siempre así. Sí, sí, sí, porque es que algunos se lo va a creer. O sea, e ellos mismos que han provocado el incendio dicen, "No os preocupéis." ahora nosotros lo vamos a arreglar sí, sí, sí. por eso vuelvo a la frase inicial de, de, de, de mi intervención, eso de que todo cambie para que todo siga igual, pues ahora sí. ellos van a ser los protagonistas de que todo lo van a cambiar pero sí, ellos son los, los principales protagonistas y lo van a solucionar, lo triste, lo triste es que me temo que va a haber un sector que va a seguir picando, y va a seguir picando básicamente por un motivo porque ellos tienen un truco y el truco es más estético que otra cosa, y el truco es son gente seria son gente seria. Recordad que Nuestro Matas... Y llevan corbata. Nuestro Matas... Sí, nuestro, sí, sí. Yo recuerdo que Nuestro Matas cuando había un debate en el Parlamento, para zanjar el debate, siempre decía... no Nosotros somos serios. Sí, sí, y sí, lo, sí. Lo, lo zanjaba así. Nosotros somos serios. Y el sello de seriedad lo tienen en su código genético. En consecuencia, la población acaba yendo con los serios. Con los serios. Por lo tanto, no hemos de olvidar ese truco. Los serios volverán a banderar la batalla contra la corrupción y se les volverá a votar. Yo intentaré, yo estoy tranquilo, al menos mi conciencia, que nunca les he votado, porque, bueno, entre otras cosas, porque conozco su truco. Pero bueno, simplemente eso. Pues ahí queda esta advertencia de Javier y yo creo que podemos despedir aquí la tertulia muchas gracias por haber participado yo creo que ya que como colofón, pues decir que este no es un programa serio, y pretendemos no serlo, gracias a Justen a Javier, gracias. muchas gracias a Ángela a María, que no la hemos podido despedir porque de repente se fue la conexión no sé si ahora, ¿nos escuchas María? ¿Hola? no, no nos escucha, pues nada gracias por haber participado Y por último, pues, eh, Alex también me están diciendo desde la mesa que, que le despidamos. Pues sí, Alex, gracias por haber estado aquí. Otro día intentaremos que funcione la cosa mejor. Eh, Cristina y Carlas. Adiós a todos. Nos vemos la semana que viene. sobre el polvo estrellado de los caminos. Viene un carro de mulas de andar cancino. ¿Dónde vas con el carro si ya está oscuro? A buscar en la noche sitio Una mula alfatea y a su poblado la otra tira el hocico del otro lado. tiene el carro dos ruedas de la fortuna una rueda es el sol i otra la luna. el cielo pinta a mano los chavales que quieran subir en vano déjales tú las riendas a los chava aba que cae del cielo iba un carro de mulas rayando el suelo